El empleo es un derecho el empleo es un derecho el empleo es un derecho la dignidad no se negocia regularización ya desde la plataforma de regularización ya vizcaya queremos visibilizar y denunciar todo acto de discriminación y deshumanización que pesa sobre nuestros cuerpos debido a la falta de derechos, consecuencia de leyes racistas, falta de voluntad política y sobre todo la perpetuación del colonialismo en nuestras vidas y territorio de las personas migradas. Entendemos que la precariedad no solo sufren las personas inmigrantes, pero es necesario realzar que sí somos el colectivo que cada vez está en situación de pobreza, exclusión social y con la tasa más alta de desempleo y precariedad laboral, peor aún para las mujeres inmigrantes. Es necesario entender que una persona migrante obrera nunca es igual a una nativa obrera, ya que el racismo institucional que soportamos condiciona nuestras vidas en cada momento. En los casos en los que podemos acceder a un trabajo, contamos con salarios mucho más bajos que los nacionales y en peores situaciones. Y cuando los perdemos, también perdemos nuestros papeles. Nos convertimos en una persona sin derecho y eso no le sucede a una per a personas nacionales. Además, en los trabajos donde se visibilizan una mayor situación de explotación laboral, por ejemplo, en los cultivos agrícolas, hostelería, en el ámbito doméstico, en el sector de los cuidados a personas dependientes, estos ejemplos son realizados en su mayoría por personas en situación administrativa y regular, con condiciones laborales de abuso, sin derecho a prestaciones por desempleo, horarios laborales extensos o incluso sin días libres en caso de las internas, Somos más de 600.000 las personas en situación administrativa irregular que vivimos sin tener derecho a poder acceder al mercado laboral. Trabajamos en la economía sumergida, con sueltos indignos y jornadas intensas, sin tener oportunidades en el Estado español. Es urgente que los países de acogida respeten los derechos fundamentales de todas las personas y reivindicamos en este día la lucha de las personas inmigrantes, por el derecho a trabajar y sobre todo por el acceso a posibilidades de empleo dignos. Regularización ya, Vizcaya.